Gente que no sabe dormir arranca ahora en este mismo momento a las 11 y 28. ¿Cómo andás, Mariana? Hola, Cintia. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, ponele. ¿Cómo dormiste estos días?、Eh, más o menos raro. Estoy soñando raro. Le contaba el otro día a unas compañeras acá. Eh, viste que te meten me, tanta imagen que estoy soñando,、eh, soñé tres días seguidos con la gorra de Bizarrap. Ajá. Porque como que aparece todo el tiempo a ver si la querés comprar con distintos actores, qué sé yo. Claro. Bueno, entonces yo estaba con Bizarrap en un lugar, o sea, recodeaba la m i n a d a Sí,、mina. sí, sí, bien.、Eh, bien. Y tenía Al un mejor estilo s h a q u í n Tal cual. No, no, aparte éramos así como ñeris, como le dicen <risas> ahora. Entonces el tipo me decía que le diera mi gorro, yo tenía un gorro y él me daba la gorra de él.、Uh -huh. Y yo, viste, decía, Bueno, ¿esto qué hago? ¿Lo vendo? Porque este, ahora creo que sale 20 lucas la gorra. Ah, compras.、Si、a mirá.、Comprás. Bueno, p o Mercado compra... libre. Habrá que comprarla ya, entonces. Claro. Eh, bueno, eh, época de pospaso,、uh -huh. ¿no?、Eh, yo pensé que había soñado con realidades distópicas, mirá. Bueno. Que, ya que te tocó eh, cubrir eh, las elecciones. Y bueno, una de las cosas que, que traje para compartir. Es、eh, el cuento de la criada de Margaret Atwood.、Eh, ella es una escritora que basó este libro, que lo escribió en 1984,、uh. en los、eh, bebés apropiados de la dictadura militar. Les quiero contar algo curioso que a mí me pasó hasta los 20 y pico. Yo pensaba,、eh, si bien siempre fue una persona que más o menos leí, qué sé yo, yo pensaba que desaparecidos y bebés apropiados había en todos lados del mundo. Pensaba、claro. que era parte de la política Eh, universal, entre comillas,、uh -huh. ¿no? pensaba que en todos los países había, algún había habido algún gobierno que había、eh, desaparecido y chupado personas y bueno, se habían quedado con los bebés. O sea, había naturalizado a tal punto la ese, ese, esa parte oscura de la, de la historia argentina que creía eso. Para mí fue impresionante enterarme que. La palabra desaparecido era una palabra que era argentina y que a partir de, esa, de ese significante, digamos, en otros países、eh, el significado que le dan es el nuestro. Claro. O sea, no es que es otro significado, es el, el desaparecido político, ¿no? Digamos.、Uh -huh. Bueno, Margaret Atwood、eh, crea. De hecho, España no lo tiene resuelto todavía. Totalmente. Crea una realidad、eh, distópica en la que las mujeres, o sea, es una realidad bastante cercana, digo, no es un futuro muy, muy, muy allá,、eh, en el cual las mujeres、eh, jóvenes y fértiles son apropiadas para、um, hacer hijos, ¿no? Bueno, con respecto a los números que tuvimos.、Eh, Apropiada por las. Por una por, secta. Por un, sí, una, una sociedad. Una sociedad. Sí, una sociedad que, que tiene problemas de fertilidad、uh -huh. y, bueno, esos matrimonios tienen una criada que les va a dar hijos, ¿no? Y además pone de manifiesto la cultura de viol la violación en su máximo exponente.、Uh -huh. eh, y atravesada por la religiosidad también. Sí, totalmente, totalmente. ¿Te suena? Sí, claro, por eso. <risa> Bueno,、eh, una de las cosas que dice Javier Miley es que va a derogar la ley del aborto, ¿no? que tanto nos costó conseguir. Anoche dijo que le iba a poner a plebiscito. Bueno,、eh, no sé, me quedo muda, ¿viste?、Eh, una, una de las cosas también que pensaba es con respecto a, a los derechos de las mujeres y la comunidad. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿no? A mí, por ejemplo, está,、eh, está muy compartido este, esta, la, la bandera LGTB y esto de que bueno, nos duele que nuestros familiares y amigos hayan votado en contra de nuestros derechos. Y yo me preguntaba, bueno, estoy muy enojada, la verdad.、Uh -huh. eh, y entonces digo, bueno, voy a invitar a, a la sociedad a ver esta serie porque.、Eh, Margaret Adu después hace el guión, que dio como resultado una serie que está en Star Más y la pueden ver.、Eh, porque una de las cosas que pensé, te, estoy pensando muchas cosas y medio desordenada, p e r d ó n a m e Cintia,、no. pero una es que、eh, algo de la era de la inmediatez y el, que el peronismo、eh, se, se olvidó como del momento histórico en el que vivimos con respecto a la comunicación,、oh. y entonces su manera de comunicar es una manera. Que, nos, que aleja ¿no? al espectador. Entonces, digo,、eh, pensaba en los discursos p o s p a s o el discurso de Bullrich, el discurso de Millet, cortito al pie, un asco, a mi entender. Y sin embargo, el discurso de Massa, el discurso de Axel, largos, como bueno, pesados. Yo dije, como, bueno, compañeros, empecemos a comunicar de otra manera para llegar a la gente que no tiene ganas de escuchar un político hablando 20 minutos. A la una de la mañana. Exactamente. Entonces digo, bueno, tal vez、eh, lo, nuestros oyentes y oyentas no tengan ganas de leer un libro para pensar una realidad distópica a la que nos p u e d a acercar、uh -huh. eh, un gobierno con una presidencia como la de m i l a y Pero bueno, está la serie, ¿no? Está bien. Si no tienen ganas de leer el libro, está la serie, pueden mirar la serie. Y traje también otro libro que.、Um, Eh, se llama Nuestros Códigos, que lo publicó el Archivo de la Memoria Trans. Y les quiero leer,、eh, viene con entradas,、eh, es un archivo fotográfico, y viene con entradas muy、eh, cortitas. O sea que también es, es para mirar más que para leer. Y dice: Servicio militar. Me llega una carta del servicio militar. Ay, mamá se hacía cruces por mi madre. pobre mi m Anda, d r e a recogete el pelo. En la esquina de mi casa hay un aserradero que todavía está. Y yo me había hecho una cartera con un jean que lo había cosido todo abajo, como me enseñó el negro. Le había puesto un cierre. Y ahí tenía una ropa y maquillaje preparada para presentarme al servicio, ¿viste? ¿Cómo voy? ¿Cómo se llega? Me había explicado y todo. Pero, ¿qué sé yo? Llego a la parada y bueno, primero mi mamá Me había dejado una ropa y yo ni loca voy con esa ropa, camisa, zapatos de mi hermano, no, ni loca. Y bueno, me pinté y me fui. Llegamos y voy y me pongo en la fila, y en eso viene un activo que le grita a todos: pum, pum, pum, pim, pam, párense bien. Me dice: ¿Usted, señorita, qué está haciendo acá? No, le estoy haciendo la cola a mi novio que está por venir. Sí, pero ustedes acá, las mujeres no pueden estar. Al rato vuelve. Señorita, usted no tiene que estar acá, retírese. Y ahí le digo: No, no, mira, a mí me llevó esta carta y este es mi documento. Y el tipo se me queda mirando: ¿pero sos vos? Sí. A ver, dame el documento y dame la carta. Y allá veo que viene una banda, pum, pum, pum, todo lleno de estrellas, era la dictadura. Yo sabía que venían a mí, me llevan para adentro y me hacen ir hacia un escritorio grande. Mirá, yo voy a confiar en que sos vos, porque si no te voy a hacer pasar vergüenza y sacarte la ropa acá adelante. Pero te voy a hacer dar unas vacunas, así que por favor, sacate la parte de arriba. Y yo, como ya tenía hormonas, tenía tetitas. Me saco el corpiño y el tipo me miraba. Me pone la vacuna y me dice: Yo te voy a firmar el documento para que no vuelvas. No vas a hacer el servicio militar. Porque justo también me había salido un número bajo, ¿viste? Igual el tipo cuando me dice: Te firmo el documento, anota un teléfono y me dice: Llámame. Y yo: Sí, sí, sí, sí. Me, me hace llevar con un chofer de él a que yo tome el colectivo y que nadie me moleste. Me fui chocha. A los dos o tres meses sentimos en la puerta, a b l u m Estábamos todos durmiendo, me sacaron, se armó un quilombo en mi casa. Mi mamá en el medio, no quería que me llevaran, la tiraron al piso, me tiraron n un falcón atrás. Y yo iba calculando, sintiendo que íbamos subiendo a la Panamericana, empezamos a dar vueltas y yo dije, no, debemos estar yendo a San Martín. Dicho y hecho, me llevaron a San Martín, a la Brigada de Martínez, me dejaron ahí como una hora. No entendía por qué. Porque en ese entonces era normal que te sacaran de la casa, ¿viste? Se abrió la puerta, era el militar que me había firmado a mí el documento. ¿Te dije? Que me llamaras vos y no me llamaste. Yo no tengo teléfono. Pero vos me dijiste que me ibas a llamar y ahora te vas a quedar. Se va. Me quedo como una hora esperando, esperando, hasta que viene un policía y me dice, andate. Y de ahí me vine para mi casa y nunca más lo vi al tipo. ¡Qué gila yo! Me hubiese sido como la a l f a n o y me hubiese quedado con un departamento. ¡Qué estúpida! ¿Cómo no le saqué provecho? Juliana, Julieta González, la Trachini. Bueno, otro, otro producto cultural que les invito a, a mirar y a leer. Se lee muy rápido, muy fácil y las imágenes son preciosas. Y bueno, me pregunto si esta es la militancia y la batalla que tenemos que dar en este momento y porque en este momento resulta como absurdo, absurdo. como nos quedó lejos, ¿no? Tenemos que pensar en derechos muchísimo más básicos que, que los derechos a la identidad, pareciese, no sé. Sí,、eh, a mí me parece que esa. Justamente esa agenda que se logró instalar de,、eh, de avanzada, de vanguardia y que hoy está instituida en leyes,、eh, se perdió en un tiempo exprés. Sí, totalmente. En un tiempo exprés,、eh, porque mi ley logró concitar. Eh, un discurso de odio. El otro día se enojaron cuando yo dije: hay un voto de odio. Sí, sí.、Eh, y yo no estoy diciendo que sea la persona que va a votar、eh, o una odiadora serial, pero el discurso que está votando es un discurso de odio. Porque se logró instalar de a poco en el, en el imaginario colectivo.、Eh, claramente, y es un discurso de odio contra todo lo diferente, pero. Este, A ver,、eh, como ayer alguien lo explicaba de, mucho mejor.、Eh, cuando él dice que la justicia social es una aberración porque、sí. es injusta, y entre la justicia social yo incorporo el derecho a la identidad sí, y sí, a sí, las sí, diversidades,、claro. eh, y, al, y al matrimonio igualitario.、Eh, Él dice: Es injusto porque se le saca a uno para darle a otros. Y entonces、claro. él instala la idea entre las clases populares、Ajá. que jamás tuvieron、eh, ni, ninguna garantía laboral, que jamás tuvieron un aguinaldo, que son jóvenes, la mayoría o muchos de ellos,、eh, jóvenes adultos que están hoy este, supuestamente en el emprendedurismo, pero del rapi, claro, o, sí, de, sí. o de pedido ya, o del Uber.、Eh, instala la idea de que. A él le sacaron para darle a ese diferente. Sí, sí, que, entonces, que el plan social se está pagando con, eso que, claro, ese, con ese aguinaldo que la exacto, persona no recibe. ¿no? Exacto, que hay un despojo de lo que、uh -huh. te correspondía a vos, porque trabajabas 24-7, para dárselo a otro distinto que encima elige voluntariamente ser puto o ser feminista o.、Claro. O ser trans, nadie la manda. Entonces, que se haga cargo de su, de, de, de su, de su vida, de su padecimiento, de lo que sea. Y entonces, este, bueno, ese es el, el odio、eh, de pobres contra pobres, porque finalmente cuando, la, el Estado existe para garantizar universalidad de derechos. s、sí. eh, Para quienes no tienen Yo creo fuerza que... en el mercado, o sea, poder de mercado. Por、sí, también... eso hablaba, p a r a el cachito, el, el cuento de la criada. El、sí. cuento de la criada este, que habla de que la, la, justamente la apropiación es de una sociedad religiosa en la que, por supuesto, hay desigualdad económica. Claro, sí. Bueno, lo que pasa en Ucrania con las granjas ucranianas, este, que no es religioso, es de mercado. El mercado opera de la misma manera, claro, sí, sí. Este, apropiándose del, de los vientres de las mujeres pobres para vendérselo a los ricos del resto de Europa o de Latinoamérica incluso. Claro, sí, yo traía este ejemplo de. También está la serie de Years a n d Years, que también la pueden ver,、eh, porque a veces no nos damos cuenta de cómo la política influye en lo cotidiano, ¿no?、Uh -huh. Cómo la política nos parece una abstracción tan grande que no nos llega, no nos va a afectar, y entonces por ahí votamos、eh, en contra de derechos de estas personas, incluso sin darnos cuenta. Yo, como estoy muy enojada, todavía no puedo hacer ese ejercicio de pensar, bueno,、eh, en mi familia han votado en contra de mis derechos. No, no puedo pensar,、eh, perdón. Solo puedo pensar eso. No puedo pensar,、eh, bueno, a ver qué es lo que, que están pensando. Que ¿Por tengo、qué? que hacer ese ejercicio、uh -huh. porque tenemos que escuchar también. O sea, es la mayor parte del país la que votó a mi ley. Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué somos también? Nosotras no, nos leemos y nos escuchamos entre nosotras.、Claro. Porque, evidentemente, yo no, no puedo llegar a comprender. Tengo que hacer ese ejercicio de pensar porque en este momento que acaban de pasar las pasos, pienso votaron en contra de mis derechos.、Eh, bueno, eso. En Contra de mis derechos, de las compañeras trabas,、eh, y, y bueno,、eh, además, el, el, un derecho que me ha nos ha costado muchísimo ganar es el derecho al aborto. Y, y después, no, no sé si la gente está pensando, ah, mi ley quiere que vendas los órganos, eso, ¿no? No, no sé si están pensando eso,、uh -huh. eh, pero bueno, eh, eh, la verdad, no sé. Y después,、eh, otra cosa quería... me parece que mi ley no sé si quiere que vendan los órganos, pero era necesario que él dijera algo tan fuerte. Que instalara una narrativa tan disruptiva y tan rebelde、eh, para lograr mayor exposición. La exposición no se logra siendo moderado, se claro, logra sí, dando sí. golpes de efecto.、Uh -huh. Y todos esos golpes de efecto, ayer, por ejemplo, cuando hablaba con Fantino durante una hora y media, con más de 100.000 conectados en su canal de YouTube, era muy moderado, había bajado muchísimo la intensidad de ese discurso, incluso no dijo, voy a. Eh, derogar la ley de aborto. Dijo, voy a someterla a plebiscito. Someter l a plebiscito es un hecho de la democracia. Claro, sí.、Eh, es un hecho que incluso llama a la participación generalizada de la población. Y entonces ya no es lo mismo que derogar, ya no es lo mismo que sacar. Este, que, que, bueno, igual para derogar necesita mayoría en el Congreso, pero digo, no, no es que por decreto va a sacar un derecho, no. Entonces, este, Pero no sabemos que, si no va a utilizar el, el ser, decreto. Digo, como... Y el decreto también, además, es un, es un mecanismo sí, de la sí, democracia.、Total. Porque la democracia de baja intensidad lo que hace incluso es esto: es institucionalizar y legitimar、eh, todo lo que, lo que hoy la sociedad ha primero habilitado o legitimado. Y antes de eso. Este, ha visto, ha comprado a través de los medios, grandes medios de comunicación. Insisto, yo no sé si va a ser su primera medida este, generar un mercado de órganos. Ayer no, dijo que lo、claro、que quiere. Que no, no, pero no, lo no, que me refiero es ejemplo... que lo que simbólicamente representa、eh, en, en nosotros、claro. eh, eso, esos discursos. ¿no? Claro, pero、eh, siempre estuvo instalada la idea de que se comercializaron órganos. En, en bueno, mundo, pero una ¿no? cosa pero es he hecho, que, un, de... que un, una persona、uh -huh. que va a estar candidato a presidente、eh, claro. tenga esos discursos, ¿no? como, su, como la vicepresidenta, con respecto a que está, manifiestamente dijo que estaba en contra del matrimonio igualitario. Sí,、claro. ¿Para, como... ¿Para qué? Claro. ¿Para qué si ya tenían la unión civil? Sí, totalmente. Dijo: el matrimonio es algo más bien religioso. Sí, sí, que eso más habla de una profunda ignorancia. De hecho, cuando terminaron l a s pasos, ella reclamó que no habían dado los números. Y eso no sé si es、eh, falta de. De experiencia política o ansiedad o qué,、eh, pero bueno, es algo que, que siempre sucede. Y de hecho, las, cuando Macri perdió las elecciones, no se dieron los resultados oficiales hasta、uh -huh, el día anterior.、Uh -huh. Entonces, bueno, posterior,、sí. eh, hasta el día posterior, discúlpame. Y otra cosa que te quería comentar, a ver qué opinas, es acerca del voto masculino. La escuché decir sí, a Ofelia sí, Fernández que la mayoría, el doble de votantes son、eh, varones, varones cis, y heterosexuales. Sí, y, y que bueno, que las, las mujeres de. Son como más, las jóvenes son como más hijas del feminismo, y sin embargo, los varones no hicieron ese proceso, o sea, no, no hicieron、uh -huh. ese proceso de lucha, no lo vivieron.、Eh, ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que, que, que, que va un poco por ese lado.、Eh, creo que hay una generación de, de, de pibas jóvenes que han sido parte de los últimos cinco años. No obstante, no quiere decir que no haya feministas que hayan votado a mi ley. Claro,、Teníamos、sí, una... sí. O, o, parte, o gente del colectivo. O gente、incluso. del colectivo. Teníamos una, una reportera el domingo、eh, de 25 de mayo que tiene una radio que está íntegramente hecha y administrada por mujeres y por lo tanto tiene vínculo directo con los feminismos del pueblo. Y nos decía: estamos、eh, sorprendidas de que varias de las feministas、eh, organizadas van a votar a mi ley. Claro.、Eh, bueno. Porque, porque son tantos los, los enfoques. Para mí, yo no digo ni el fenómeno Minei ni el monstruo. m i n e y es un ser humano, un político que tiene、eh, un nivel de imantación cuando habla,、eh, que, que, que es un、eh, carismático, muy carismático,、eh, que transversaliza. Y las personas no son una sola cosa. Yo no soy nada más una mujer, soy una mujer sí, trabajadora,、claro. qué sé yo. Bueno, y entonces, en, en alguno de esos puntos. Convence. Nunca nadie es. A ver, a mí, g r a b o i s que es a quien voté, a mí no me encanta, no me gusta su lógica. Sobre todo la parte religiosa. Y uno lo vota igual. Claro, sí, sí. Aunque sea feminista y aunque haya sido en un principio una de las voces en contra del aborto. Porque Gravois también fue una voz en contra de ese momento. Sí, a mí me pasó algo terrible que fue mandarle un mensaje a mi hijo, decirle, vota bien, y después mandarle y decirle, amasa. Y después le digo. Perdón, hijo, nunca pensé que te iba a decir esto. ¿Y, y qué iba a votar tu hijo antes? No, no, a、eh, Massa iba a votar. Sí,、Bien. sí, pero por las dudas yo lo quise chequear. Claro. ¿no? Pero, d i g o como nunca ayer, pensé que iba a decirle a mi hijo, vota a Massa. Ayer veía un Un short en TikTok que mostraba este programa de streamer que es、eh, hace granados. Sí, sí, sí. e、sí, llama、sí, Miguel Granados. g r a n a d o s Habían invitado a un conjunto de estudiantes adolescentes que eran 10, por lo menos, tenían. La ropita de egresados.、Claro. Eh, varones, todos.、Uh -huh. Eran, sí, todos varones, 10 varoncitos.、Eh, entonces le preguntaban a cada uno q u é vas a votar, q u é vas a votar antes de la elección. Nueve a mi ley, uno en blanco. Claro.、Eh, era la primera vez que votaban. Habían invitado un colegio, decía un conjunto de estudiantes del mismo colegio, público. Y la verdad es que yo digo, si hay 10 pibas, yo estoy segura que esta no es la respuesta. Claro. Estoy claro, segura sí, que no、sí. pasaría así, porque, porque las PIBAS sí se sumaron a nuestra, a nuestra convocatoria. También es cierto que la convocatoria se diluyó y en algún punto también es cierto que, lo entiendo, también es un proceso político, va pasando como, como, digamos, como pasa. Eh. Nosotras entendimos que era un momento de mujeres y diversidades y no convocamos a esas adolescentes. Totalmente. Sí, sí. Que hoy sí, tienen Sí, hay 16, que hacer una reflexión para adentro. Que siempre, hoy tienen、sí. 16 y que, nací, y que al, y cuando, cuando gobernaba el macrismo tenían 10. O sea, que su reflexión política es, es muy de este tiempo. Sí, totalmente. Sí. Muy de este tiempo. Sí, y también pensaba mucho en los hijos del kirchnerismo、bueno. que ya nacieron con los derechos, ¿no?、Uh -huh. <ríe> no t u v i e r o n d s u e s t a f i l Sí, no obstante, digo.、Eh, No, no quiero que cargan, caigan todas las tintas sobre la población joven porque. No, porque además conozco no es n c o s c o gente no, no. muy adulta. Que, Totalmente, no,、bueno. pero además los porcentajes no dan. ¿viste? En un momento pensé, ah, fueron los jóvenes. Y no, no, porque cuando te pones a ver los、claro. personajes no son solamente los jóvenes. Lo que sí pienso con respecto a los jóvenes es que、eh, le dimos,、eh, porque siempre es mejor ampliar derechos, el voto a los 16 años y fue una población que desde el peronismo no tuvimos. En cuenta. O sea, no fuimos a buscar ese voto、no. en, las, en los medios alternativos, en las redes alternativas. No. Yo no tengo ni idea de qué es TikTok. Bueno, creo que m i l e hizo un gran trabajo en ese aspecto, ¿no? Como ir a buscar ese voto joven. Ayer, cuando Lali. De una manera muy efectiva. Ayer, cuando Lali,、eh, ¿cómo se llama? Catriel y Trueno se expresaron, yo dije, bueno, ahí capaz que recuperamos Ay,、sí. algún voto. De las adolescencias, de los jóvenes que tal vez, sí, sí.、Eh, como son sus, sus este, referentes,、claro. como son sus, las personas en las que confían, de hecho,、sí. eh, y los tres hacen、eh, géneros distintos.、Claro. Dije, bueno, por ahí esto es incluso más efectivo y más político ese compromiso que tuvieron esos tres, esas tres estrellas、eh, sí. del pop rock y la música urbana que este, cualquiera de las cosas que, que hayan querido inventar lo político en este tiempo. Sí, sí, totalmente. Y que gracias, Lali. Sí. <risa>、eh, y que se sigan sumando, ¿no? Artistas de, de, de todo público para que, para que podamos, bueno, no sé. Bueno, ¿te、eh, acuerdas cuando estaba eso, por ganar Bolsonaro, que finalmente ganó、sí. la, la, la campaña Eleñado? s El、sí, no. El、sí, uh -huh, sí. no, que hasta Yuya, digo, claro, que, que sí, no sí. siempre había sido una militante de, las,、eh, de, de los partidos populares, decía: esto no. Sí, sí, sí, bueno.、Eh, uh, fíjate otra cosa, no te estás diciendo masa. Esto no. Claro.、Eh, bueno. Otra de las ficciones que quiero recomendar es El Reino, que、ah, está、sí. como. Bueno, como que mostró muy bien、eh, como el, el Bolsonaro, digamos, como decías vos, pero me parece que también es medio. Eh, predictiva con respecto a, a lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, otra cosa que estuve escuchando con amigos, hablamos y qué sé yo,、eh, es cuando mi ley dice que va a terminar con la casta política. ¿A qué se refiere?、No? Porque con los políticos no va a terminar. O sea, porque hay,、uh -huh. un, eh, u, hay cosas que ya tienen garantizadas los políticos, privilegios que ya tienen garantizados. Bueno, ¿a qué se refiere? Para, para personas con las que. y amigos de mi pareja que con los que estuvieron con, conversando,、uh -huh. eh, la casta política somos nosotros. Somos las personas que leemos, que estudiamos y que, que tenemos libros. Es como,、ah, lo que decía, como lo que se decía antes, de, o、oh, bueno, antes ya, mirá, ya lo pienso el、sí. tiempo pasado, de la ideología de género, ¿no? Sí. O sea, no es que va a terminar con la casta política. Qué extraño. es Claro, porque yo. La, lo o he sea, el peligro va digo, a ser. Yo l tener... e leí la, la biografía de. Ah, ¿y qué tal? De. Es un delirante. Es un, un delirante. Un miedo, pero tiene su sustento. Eh, de mercado, digo, lo, lo, él, sí, él sí. tiene. Un, él, y además, esa cosa mística, sí, ¿no? Pero, con sí, el sí. delirio místico, sí, sí. pega sí, sí. bien en el además, público. Además, él con,、eh, digamos, siempre dice: si Dios quiere, el uno quiere. Pero digo, más allá de eso, tiene una. A ver, él ha trabajado para Scioli, ha trabajado para muchísimos políticos, que, para los cuales no es ningún desconocido, y para、Totalmente. muchísimos empresarios.、Eh, pero, pero más allá de eso,、eh, yo cuando lo he escuchado, cuando habla de casta, se refiere a. A las que él elige, ¿no? Bussi no le parece sí, una sí, casta sí, para、claro. quien trabajó este, muchísimo tiempo y de hecho fue su candidato, Bussi, en, en Tucumán, pero se refiere, por ejemplo, a Gerardo Morales como claro, casta. Sí, sí, porque sí. toda la familia de Gerardo y Morales. Y, el, los y, y a los que ellos también. Pero yo lo he escuchado más porque él arranca su, su potencia política y empiezan a construirlo como, como un sujeto partidario. Sí. Cuando el macrismo le quiere quitar todos los negocios a Urnequian. Claro. Y entonces es una pelea, en principio, contra el macrismo, porque ahí es donde、claro. se debate, en principio, la apuesta política electoral y después logra permear justamente las clases populares. Ahora, no después, hoy. Sí. Bueno, te tengo que despedir de n u e porque se me hizo tardísimo. Bueno, gracias por el espacio y bueno, estoy aterrada con.、Eh, así que les pido a los oyentes y las oyentas que me manden、eh, libros o、um, series o lo que quieran al respecto de esto que hablamos hoy para ver cómo llegamos a octubre. Sí,、eh, por lo menos yo estoy groggy todavía,、uh -huh. me parece que está bien. Eh, tomarse un cachitito para, para el impulso, pero no hay tanto tiempo.、No. Y sobre todo, yo creo que le corresponde a la clase dirigencial sí, defender、totalmente. lo que nosotras logramos, porque para eso, les, para eso se les otorga un lugar de representación y para eso se les paga también. Sí, es verdad, porque genera, no hacen un trabajo、sí, ad honorem. Se genera como una <risa> idea, como que tenemos que salir ya nosotros a militar lo que ya conseguimos, ya habíamos conseguido. ¿Viste? Bueno, estoy bueno, muy enojada. Te veo enojada、eh, y, y está bien. Enojate, hermana, nos decíamos <risa> en algún momento y cuántas cosas conseguimos. Hasta el martes que viene. Esto、Muchas、fue este que no sabe dormir.